Parque Chas, Carime. Eh, Buenos días, Cari, ¿cómo va? Hola, qué tal día. Eh, llegamos a fin de año, por fin. Llegamos, hay, hay que ver sí. eh, si mm. cómo llegamos en los últimos per 16 días que nos quedan. Ah, sí, es un camino largo recorrer todavía, ¿no? Pero bueno, sí llegamos a, al final de un, una nueva temporada, que es bien, lo pudimos eso lo logramos. Lo... Eh, bueno, comentaste a los oyentes nuestra idea de hoy No, lo, lo dejé de sorpresa para que vos lo digas Bueno, a ver cómo Lea eh, es que modo es en este último encuentro eh, eh, Paula mm, nos ha dijo que Pensemos en las fiestas, en los regalos y en el, el verano. Eh, entonces vamos a intentar resolver los regalos de libros de Pablo o, y de sus amigos imaginarios o de quien sea. Me gusta, me gusta. Y no sé qué, qué opinas, Pablo, pero si hay alguien, te eh, puede escribir también si tiene alguna pregunta particular. Sí. Me gusta esa esa opción si si están en la ahí en la búsqueda de tengo un amigo una alguien a quien quiere regalar un libro en este tiempo para que tenga para el verano, es el momento para hacer la consulta, tenemos a la librera del otro lado. Sí, tal cual. Bueno, por, por qué quieres empezar? Me gustaría eh, si tengo, por ejemplo, eh Vamos a, vamos a ir a, a mi madre, por ejemplo, lee mucho novela eh, lo suficientemente larga como para que dure un tiempo, pero eh, también eh, entretenida, llevadera, de esas que, que se leen rápido aunque sean largas, por ese lado. No, ok. Que, que, que, que, ¿Hay alguna Estoy posibilidad? Bien. Sí, pienso que un lindo regalo eh, es... Eh, y llovieron pájaros para para las no sé por qué me sale la para las madres también para les amigos eh, de edad también porque le vieron pájaros de Jo Saucier no sé cómo se dice perdón está bien eh, de la editorial minúscula es una historia de tres eh, de tres de tres ancianos que viven en el bosque y eh, tienen son un poco una onda anarquistas y llega ha habido un incendio muy grande en el pasado y llega una fotógrafa que está investigando ese suceso y después llega una señora de 80 años y es súper o sea como que el hilo es intentar descubrir qué pasó en ese incendio Eh, pero a la vez está como el amor en la tercera edad con gente súper interesante vital y es re linda para leer la verdad, está buenísima eh, o sea, recomiendo de una ese regalo Me y después hay un libro eh, que es una novela es una novela eh, histórica Ay ahora que pienso novela histórica También podría ser Hamnet. ¿Cómo es eh, ese? Que no sé si la recomendé alguna vez. No. Pero es como una garantía que le va a gustar. Porque Hamlet de Maggio Farrell es una novela sobre la esposa de Shakespeare. En la que ella... Como que se cuenta un lado B, pero también... Obviamente desde una mirada de género. Pero súper bien escrita. Y nada dogmática, y bueno, obviamente reveladora, porque ella es una investigadora, o sea, es está novelado, pero tiene un arraigambre histórica todo lo que escribe, está buena, y dependiendo de la madre, no sé qué, qué le gusta tampoco eh, de la vida, pero... La, a las madres financistas <ríe> que les gusta leer una novela un poco larga y enganchadora, esta fortuna, ¿vieron? De Hernán Díaz, de la editorial Anagrama, eh, que es una novela que salió a mediados del año de ese año, perdón, ya, ya quiero que sea el próximo año. <ríe> Ganas de cerrar. Eh, Sí, es como una novela del mundo de las finanzas que que está buena para la época porque la verdad que es un universo que uno no tiene ni idea. Bueno, mucha gente sabe todo de este tema también, ¿no? Pero, bueno, este es, es muy neoyorquina. Está es escrito por un argentino, Hernán Díaz, que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y la escribe en inglés. Y, bueno, ganó un Pulitzer. Eh, y la verdad que super engancha la novela de todo ese mundo. Bueno, eh, es... tenemos una una pregunta de, del público, eh, no, no para hacer regalo, pero sí tal vez tal vez porque lo quiere tener para sí misma, pero hay nadie nos pregunta cuál es eh, cuál fue tu libro favorito de este año, Cari. ¿Cuál es tu libro favorito, ahí? Qué difícil, Nadia, pero dame un segundo que piense, tengo, la verdad es que leí cosas hermosas este año, pero hace poquito leí una novela, eh, encima se me terminó en la librería, o sea que no la tengo acá para verla, eh, que se llama Ovejas, y es de la editorial Rock y sabes que me acaba de olvidar el título, eh no, el título no, el autor. Eh, que me gustó mucho, mucho, mucho eh, Se trata de una patrulla perdida de de, de Malvinas Sebastián Ávila puede no ser Es, Mal es Sebastián Ávila, sí Tiene dos apellidos, ¿no? Ah, eh, o dos nombres eh, Acá me aparece como Sebastián Ávila nomás Pero puede ser que, que tenga otro apellido u otro nombre Bueno, nunca había leído yo algo de él y me gustó mucho, mucho, mucho su novela. Pareció un tema, también es difícil, ¿no?, de vender, pero igual les recomiendo un montón porque porque como narra, o sea, es como que te da la sensación de que no va a pasar nada y la verdad que es una patrulla perdida. Pasa cosas horribles, pero también hermosas y te conmoves. Y hay un capítulo, por ejemplo, en el que, no sé si no sé si recuerdan del relato de algún excombatiente o de algo que hayan leído, pero el clima de Malvinas parece que es horrible, que está lloviendo todo el tiempo y es muy frío y hay mucho viento. Entonces, un día sale el sol y salen a jugar al fútbol, la patrulla, que además tiene un capitán que les hace escribir los sueños, Y los charlan para decidir qué van a hacer. Eh, todos los personajes están buenísimos. Y hay un capítulo en el que bueno sale el sol y empiezan a jugar al fútbol. El relato del fútbol está re bien hecho. O sea, querés que gane el protagonista, no sé, o el otro. Y de pronto la pelota se va al campo minado. Eh, y en el campo minado todos dicen, bueno, ya fue. encima Estimes una pelota que hicieron ellos y con y de pronto aparece un bicho, dice, el bicho se va acercando a la pelota, todos pensamos que va a explotar y el bicho les acerca a la pelota y es un pingüino el bicho. Que lo como que lo adoptan desde ese momento y ay no es, el pingüino es lo más, es el mejor personaje. O sea, es una novela que tiene algo experimental, entonces por ahí para la gente que está muy acostumbrada a una narrativa que te cuenta de peapa algo, no, puede no gustarle, pero a los que se animan otras cosas... Bueno, ese es mi libro favorito, me parece. <risas> Tengo dos regalos más en mente, pensados. Eh, uno eh, viene con una, es porque quiero que me devuelvan un libro que vos recomendaste, así que tendría que ver qué libro le regalo a Jaime que me secuestró la segunda avenida de Hilda Bustamante eh, para, para hacer un, un canje, casi me lo tiene ahí de, de rehén. Que... Eh, y pensaba en alguna otra, <risas> estas nuevas... La, la, la nueva camada de realismo mágico, por decirlo de alguna forma que de, ese, de ese universo ¿qué, qué recomendarías? Eh, creo que tengo, tengo dos en mente ahora a ver uno es Conejo Maldito de Bora Chung que son relatos Eh, pero están como también como comparten un, un mismo universo, entonces puedo hablar también un como una especie de, de novela, no sé eh, ella es una escritora de Seúl y escribe, pero esto es más ligado un poco al terror como que Tiende a eso, no es tan luminoso como el de Hilda Bustamante. Eh, pero la verdad que está muy bueno. Para el verano es un librazo, de recontra atrapa. Y ya hablando de escritoras orientales... Eh, no, para, lo dejo para después, okay. <risa> porque si no me voy a perder la otra recomendación, que es eh, este libro de Luciana de Luca, que se llama El amor es un monstruo de Dios. Lo estuve leyendo anoche y comencé, y me hasta ahora no me encantó, buenísimo. Creo que este va a ser un regalazo y autorregalo si uno tiene un mango. Porque o sea, no sé bien a cuánto está, pero sé que este editorial es Tusquets y pertenece al Grupo Planeta que subió los precios hoy. Pero bueno, Cuenta de DNI sigue existiendo. Y, y eh, yo, eh, me aparecen dos publicaciones... Eh, una dice 3.000 y la otra dice 13.000 No sé cuál <risa> cuál será No creo que la de 3.000 créele a la que es más cara eh, No, no sé se, Seguramente está en 13.000 Sí, seguramente Y es una novela Que se trata De un mm. lugar En el que hace mucho calor Calor agobiante Y Hay que, um, o sea, es como que habla de la familia y habla del del pueblo. Un pueblo como que está esperando, ¿cómo se puede explicar? Que pase algo. Y en ese, ella comienza su novela hablando de las moscas para hablar de ese tema. Y les puedo leer el inicio que me pareció fantástico. Dale. Este verano, de muerte, el aire se llenó de moscas. Todo se llenó de moscas. Los huecos entre las hojas y los bordes de los tapiales. Las moscas avanzaron en malón por el mostrador de la carnicería, burlando las descargas eléctricas de las lámparas inventadas para masacrarlas. Las ejecuciones no alcanzaron y las moscas bailaron y zapatearon arriba de los huesos velados en las gelatinas blancas de los caracúes. Arriba de la caja registradora y del delantal sucio del carnicero, las moscas vinieron extranjeras, en bandadas montando el aire con sus alitas afiladas. ¿Qué tal? Me, me dio como un poquito de impresión lo de tantas moscas. Pero... <risa> sí, sí, pero ¿ves cómo es algo de realismo mágico? Porque podría ser algo que pasa en un pueblo esto. No sé cómo funciona el las bandadas de mosca pero bueno, desde la ciudad parece el realismo mágico funciona así ese género tengo un, un, otro regalo a ver se nos va a ir un poquito hoy nos vamos un poquito más tarde eh, para tengo puede servir para dos personas por un lado para Lele, mi compañera también Meli, amiga ambas eh, disfrutan mucho eh, los eh, libros con ilustración no infantil sino eh, como esos libros álbum eh, también humor gráfico Ay qué lindo no esperaba que me que me preguntes eso eh, bueno mira no sé si conocen a Nacha Guevara no Nacha eh, Bo, perdón volenen waitder Bolen. Eh, bo, bo, se escribe Bo Bien Weider ¿Vos sabes pronunciar? Eh, no, Bolembuider Digámosle, ya fue <ríe> Bolembuider Bolembuider, Bolembuider suena eh, ahí Era más real <ríe> Pero nunca la diría así tampoco Qué vergüenza eh, Bueno ella tiene tiene dos novelas gráficas y la primera la, la primera parte la primera es de cuando ella se va a Alemania y habla mucho de la migración desde un lugar súper interesante eh, como doloroso y a la vez descubriendo un mundo y él y ahora sacó hace como dos meses Volver es La Vuelta acá a la Argentina, y es que y dibuja hermoso, y no puedo dejar de recomendarla, me parece un libro realmente precioso. Y um, después hay otro que salió hace tiempo, que se llama Familia, de Julia Barata, de la editorial eh, Mousarañita que es una editorial que es de una librería muy linda. Eh, esta es es como muy punk, me sale decir, eh, y se trata como de la... Es medio autobiográfica, también, como el otro, y es de su vida en familia, de un, viajes que intenta hacer, y... Eh, con su marido y su hija cómo cómo lo expresa es como querés huir de ese lugar eh, pero a la vez es súper amoroso todo pero no sé tiene tiene mucha claridad sobre lo difícil que es la familia te lo recomiendo un montón y si lo ver una librería o genlo. Y después, perdón, ahora que me me, me me emocioné con esta pregunta, está La amor la Suerte del Escritor, de, de Nicolás Schuch, es un librito de galería editorial que se lee en dos minutos y es una belleza eh, porque les leo del principio. Dale Por suerte, además de escribir libros, el escritor tiene un trabajo que le da de comer. Lamentablemente es un trabajo mecánico y aburrido. Por suerte, por suerte el escritor es capaz de refugiarse en su imaginación. Lamentablemente meses que no se le ocurre nada nuevo. Por suerte una tarde después de mucho tiempo tiene una idea para un cuento lamentablemente su casa está lejos de su oficina. Y ni hablar de lo que son las ilustraciones que... Bueno, y así es, por suerte, lamentablemente, un escritor que quiere escribir y que lamentablemente no puede. Eh, y la vuelta del final es buenísima. Y esta misma editorial sacó un libro ilustrado que se llama 18 de diciembre, de Chivani Serrano, que es obviamente del Mundial me parece un, un Relibro para regalar eh, O no sé Si ya pasó lo del mundial, creo que no ¿No? No, todavía Pero bueno Es muy lindo Y mmm, yo no lo entendí muy bien Pero me parece que está bueno La gente que sabe de fútbol lo va a entender Porque hay como códigos ahí Que no, no sé quiénes son las personas eh, Y perdón Antes de terminar, quiero también recomendar dos libritos que salieron. Ay, tengo tan... Es que salieron tantas cosas lindas. Así, tiro títulos. A ver. ¿Te parece? Para me, que no sea infinito. Me encanta. Bueno, mira. Ídolos. Es una... recopila No, no es una recopilación. Es como un compendio de, de perfiles de ídolos está por ejemplo Gustavo Feserati Maradona, Víctor Jara, Mercedes Sosa He editado por Leila Guerriero y está escrito por un montón de gente muy buena escritora después eh, ahora escribo yo ejercicios creativos para las infancias de la parte maldita un libro con ejercicios para chicos muy muy divina Eh, diario inconsciente de Santiago Loza un diario de la editorial Bosque Energético un diario de cuando él estuvo internado en un psiquiátrico y a la gente que le gusta escribir se lo recomiendo mucho porque es hermoso No binario de Genesis Porridge eh, es para mí el libro del momento un poco porque es una autobiografía de de este personaje eh, hermosamente escrita, muy sutil, muy hermosa. Y por último, La reina del baile de Camila Fabri eh, que acaba de quedar finalista del Premio Raldé de, de novela y yo la comencé el otro día y pues buenísimo parece. No la seguí porque tengo todo esto que leer y que recomendar, pero sí, veo lo voy a llevar que, el verano. Sos de de, la, de las que hacen lecturas como solapadas, ¿no? Más un libro a la vez. Sí, o sea, la lectura de los libreros más allá de que a veces realmente te gusta un libro y te lo llevas y te lo terminas es es extraña. Es como que agarras uno, lo lees, lo salteás lo termina lees el final eh, es medio así rara es así salteada pero lo, lo hablé con colegas y es como porque bueno es algo como laboral que también cuando viene alguien y te pide un libro tenés que tener algunas puntas para recomendar no como algo que te haya gustado que te haya resonado porque para mí los libreros somos, um, no sé, no, no es un lugar del saber, sino es un lugar de vincular, de que la persona X le y punto. Entonces, mientras más conozcas... Cari, te agradecemos muchísimo las recomendaciones, eh, son un montón siempre por suerte eh, regalar un libro eh, además eh, me ha pasado de, de que es un autorregalo regalárselo a otra persona no sé, eh, por ejemplo de decir eh, por esto, le regalo... Che, en el cumpleaños, para el cumpleaños de, No, vos no te voy a regalar Jaime A Charo le regalamos eh, Come tierra, pero porque lo quiero leer también esto fue bueno, metamos ello en el regalo Cuando lo termine de leer, se lo pido Y ves como eh, se, se genera la, la comunidad del libro Sí, y además está buenísimo Porque después puedes hablar horas De esos libros eh, Que te gustaran O lo que no te gustó incluso también y pedirle que te lo devuelvan. De, sí, Jaime Salva cuando le regale otro Pero me bueno devuelve. ¿Cómo se llama la persona? Jaime, nuestro operador tiene tiene secuestrada a Hilda. Estoy esperando la tercera venida sí, de no, Hilda. Devuelve, me vuelve Hilda, liberen a Hilda. <ríe> Cari, te agradecemos muchísimo todas la, las recomendaciones eh, que, que nos fuiste haciendo todo este año y bueno, estás para cerrar el año y para tener buenos libros para compartir el verano. Digo, muchas gracias a ustedes por el espacio, perdón que haya sido tan extensa hoy. No, está eh, bien. Pero, no sé, se viene el verano. Se viene el verano, hay que hay que tener eh, libros para refugiarse del calor y del ajuste. Y además son libros que no siempre se tienen que comprar, o sea, están en bibliotecas. Sí, de último los pueden buscar ahí también. Totalmente. Cari, un abrazo grande. Otro. Chao. No. Chao, chao. Chao a todos.